We'll <laughs> Amigos, yo soy Joseph Valentine en una semana más en Opción Sónica. Hoy vamos a tener un, nuevamente un especial sobre DJ Tiesto, ya que en semanas atrás nos dio la sorpresa de que va a estar en concierto aquí en la Ciudad de México, por cierto, el 30 de septiembre. Y claro, el equipo de Opción Sónica asistirá a este magnífico evento. Y en esta semana está, estaremos haciendo programas especiales. Ahora el primero de ellos es sobre sus álbumes en solitario. Que el primero de ellos fue In My Memory Fue lanzado en el año 2001 Con el single Flight 648 Con este vinieron más sencillos que lo lanzaron a la, a la fama Los siguientes en aparecer fueron Suburban prime y Little Industry Los cuales escucharemos a continuación solo en Opción y llegó el año 2004 para D.A.T. esto con un nuevo álbum titulado Just Be con el sencillo Traffic que por cierto fue la primera canción no vocal colocada como la número uno en Holanda en la lista de popularidad en más de 23 años es algo increíble, ¿no lo creen? bueno, de ese álbum se desprenden eh, las canciones de Just Be con Christy Housham, que cual dicha canción apareció en una banda sonora llamada Niptock, Love Comes Again, TVT Que a su vez apareció en un comercial de coca-cola y el que el que es considerado himno del trans agarga for three que por cierto esta es una canción clásica compuesta por Samuel Barber y remezclada por Tiesto para crear para mi opinión el mejor track jamás escuchado ahora los vamos a dejar escuchando este álbum como les comentaba con la canción traffic pues espero la sigan disfrutando Pero no El 16 de abril de 2007, la Tiesto lanzó su tercer álbum en solitario llamado Elements of Life, el cual llegó a 73 mil unidades, según nos reportó Nitzel Zunkar, la cual es una disquera en Holanda. El dicho álbum fue resultado de enviar varios demos con la música a cantantes seleccionados por él. El resultado fue que les respondieron con la letra y voz. Algunos que respondieron a este llamado fueron Maxi Jazz con la canción Dance for Life, Christian Burns con In The Dark B.T. con Break My Phone Los cuales tendremos la continuación En este segmento de canción Dejen comentarles también que todas estas Canciones las pueden encontrar en el álbum Magical Journey La cual es una serie de compilaciones Que ha hecho desde el año 1998 hasta el 2008 Son dos álbumes Los cuales contienen 12 canciones Cada uno Esos, Ese álbum lo pueden encontrar fácilmente En las tiendas de, del búho O en, en cualquier disquera no, no hay problema Su precio no, no sobrepasa Los 150 aproximadamente Espero lo puedan disfrutar Tanto como un servidor lo pudo disfrutar Bueno, los dejamos con este álbum De Elements of Life, Espero lo sigan disfrutando Solo aquí en Opción Soto I found what's missing inside, yeah. Break my floor. We enter the room. Amigo, nos estamos despidiendo Agradeciendo el estar escuchándonos una semana más Recuerden vamos a seguir haciendo Programas especiales en semana siguiente Sobre Tiesto y su carrera También haremos un programa especial Sobre Armin Van Buren Que también vendrá a la Ciudad de México Y una reseña sobre ATV Otro DJ que estuvo el 9 de Julio Tocando en el Distrito Federal Nos dejamos con un último track Del disco de Elements Life Titulado de la misma manera Elements Life Disfrútenlo y nos estamos viendo hasta la siguiente semana.